Para ampliar su audiencia, deberán inflar sus músculos, minar criptomonedas, usar palabras como glow up, pipe check y un hashtag. Jimbaland los convertirá en estrellas. Las corporaciones mediáticas son un gran negocio, tienen muchos medios en pocas manos y como todo negocio, tienen un precio. Los medios comunitarios son muchos, en muchas manos, diversos e imposible de ponerle un precio a todos. Los medios comunitarios no son un negocio y no se pueden vender. Tiene que pensar a lo grande, tienen que estar la vanguardia. Más medios comunitarios, más voces, mejor democracia.